Eh, el, el proyecto b i e t m a Emprende es un proyecto que no es financiamiento sino es subsidio, sí, es donor reintegrable. Estamos、uh -huh. pidiendo a cada una de las personas que reciben este, este monto una acción solidaria en cambio, s í en pago. La, la vamos a anunciar, cada uno de ellos va a anunciar su acción solidaria. Está destinado a entidades intermedias, sin fines de lucro, de beneficencia, del hospital, bueno. Eh, los los eh, seleccionados en este concurso fueron 22 en la primera etapa.、Eh, ¿Por qué digo primera etapa? Porque, bueno, la, la evaluación y el listado que hicimos fue sobre, cinco, sobre 200 primero, de ahí fuimos separando y descartando. Dejamos un l i s t a d o de 54, que eran los proyectos que、eh, cumplían los requisitos, mostraban interés. A esos 54 le hicimos una evaluación、uh -huh. de todos, una, una puntuación.、Eh, claro que en el, en el medio de un total de 200, 54 de proyectos son financiables. Los 54 serían todos financiables si tuviéramos los recursos necesarios. Esta segunda etapa que estamos tramitando internamente, que esperamos que. El área de Hacienda nos otorgue un poco más de presupuesto, incorporaría entre 10 y 15 personas más que podríamos ampliar.、Eh, así que bueno, de, desgraciadamente los recursos son limitados y lo que nos limita a financiar es el recurso, no los proyectos y, la, y las ganas de financiar más proyectos.、Claro. Eh, ¿Y qué tipo de cuestiones han tenido en cuenta para elegir a estos proyectos? Muchas, sí, bueno, primero la, la, la presentación que hicieron,、eh, la, los, los papeles, la papelería, los que estaban incompletos en, los descartamos. Después vimos si generaba empleo, tratamos de、uh -huh. hacer una distribución b a r r i a l para que no sea un solo sector de la ciudad que reciba y están representados casi todos los sectores. Tratamos de que no sean de un solo tipo de actividad, que no sean todos proyectos de herrería, sino que están representados todos. Y a partir de ahí hicimos una evaluación Por ahí es subjetiva, claro, claro. porque no queda más remedio. s í、eh, Es muy difícil en esto ser absolutamente objetivo cuando uno、eh, le gusta un proyecto más que otro, porque es lógico. Sí, sí, ¿vale? sí. Y a partir de ahí hicimos una puntuación,、eh, y esa puntuación nos dio el, la primera selección, que son 22. También implica que no vamos a hacer un nuevo llamado. Si, si, si obtenemos más recursos del área de Hacienda, que lo estamos negociando, por eso termine, tenemos que terminar de pagar. Hoy estamos、eh, ya terminando de firmar los convenios y un pagaré que le pedimos para que en el, en el intermedio entre que reciben el dinero y lo. Y lo rinden,、eh, tengamos algún, esté cubierto el municipio que no lo utilicen para otra cosa y que n o lo rindan, porque si no rinden ese, no podemos dar un segundo tramo.、Ah. O sea, estamos.、Eh, así que bueno, to, todas estas cosas, las características del proyecto, si es innovador, la persona que lo presentó también,、eh, por, porque por ahí puede ser una persona joven, es un proceso inicial, hemos tenido en cuenta un montón de cosas.、Uh -huh. Y bueno, a partir de eso hicimos un sistema de puntuación y puntuamos. Estos 54 proyectos que fueron los,、eh, digamos, preseleccionados del, del total de 200 que nos presentaron. Demoramos mucho porque eran 200. Claro. Y en esta segunda etapa, si se da la posibilidad, ¿se tienen que volver a presentar los, bueno, los proyectos o no? Directamente con el, con el、sí. mismo listado, continuamos el, el, el puntaje que teníamos. En el orden de... Porque hay muchos de los 54, te diría que los 54, 54 son financiables. Lo que pasa es que, como no tenemos los recursos para los 54, tenemos, que hacer, tenemos que hacer un corte. <risa>、eh, por eso estamos tratando de una nueva etapa, y si podemos otra nueva etapa, y si podemos llegar hasta los 54, sería lo ideal. Eh, mientras tanto, se sigue trabajando desde el área, este, se viene una nueva propuesta, en este caso, el, recomiendo. Coméntenos de qué se trata. Bueno, esto que estamos haciendo en el marco de una serie de actividades que empezaron, en realidad en el verano, ¿sí? con, con, con fiestas o acompañamiento, lo hacemos junto con la provincia, muchas cosas.、Mm. Eh, en, en, en la última parte,、eh, para nosotros haber hecho. Eh, la fiesta de la cerveza en el patio saliciano, con el éxito que tuvo,、eh, fue otro hito más en, en, en todo lo que intentamos fortalecer desde el área las actividades productivas y gastronómicas de nuestra ciudad, que aparte convocan a, a, no solo a nuestra ciudad, sino convocan de afuera. Eso lo hicimos en el marco de las vacaciones. La semana pasada, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, una carrera en motocross que es muy parecida al TC en automovilismo. Con muy buena concurrencia de público, el cóndor lleno en su capacidad hotelera, los restaurantes trabajaron todos, las despensas, los lugares. El, el, el intento del Estado provincial y municipal es generar estos eventos que permiten generación de, de recursos y movimiento de dinero en nuestra ciudad en contratemporada. Estamos en el invierno. Debemos prepararnos mejor, se terminaron los restaurantes, se quedaron sin comida, las despensas no tenían bebida. O sea, tampoco creo que tomamos magnitud del tipo de carrera que venía y creo que, el, que para la próxima la gente ya se va a dar cuenta es muy importante. Eh, así que bueno, esperamos que una próxima oportunidad, que estamos tratando ahora que sea en el mes de noviembre,、eh, que, que aparte es más beneficioso por el clima、mm. y vendrían más corredores que esta última vez,、eh, preparado. estar preparado, estar mejor preparado. El recomiendo está en este marco, es otra de las actividades tipo gastronómica, feria,、eh, se convoca a los emprendedores locales, a los gastronómicos, a los cerveceros, todo esto genera Eh, recursos, venta, mano de obra, que se conozcan los productos que se desarrollan en nuestra ciudad y es una actividad más en el marco de una ciudad turística、eh, como la nuestra. ¿Y dónde se va a hacer el reconocimiento? En el Parque Ferreira,、eh, hemos recibido aportes provinciales, y va a haber globas, siempre el formato es parecido en todos los eventos. Eh, en este tipo, feria, digamos. tipo feria de feria, de, de venta de productos, de espectáculos, en este caso por ahí un poco más campero, porque está, va a haber un curso de choripán.、Ajá. O sea, eh, eh, estamos buscando siempre posibilidades para incentivar el desarrollo de nuestra ciudad.